a la hora de comer o de o de desayunarse son prácticamente inexistentes porque es que también es importante dados, esto y claro, parece que los padres, se enganchan sí. a ellos no, no los les padres con... claro, eh, el problema... les, les dan de comer no. lo que después se comen el problema parte, ¿eh? es cómo considerar a esta situación, hay países como Estados Unidos que no lo considera un problema de salud eh, pública, mientras que hay otros países como Corea del Sur, Japón eh, Italia, eh, Australia que sí lo, lo, lo consideran como tal y entonces sí, eh, lo ah, tienen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 Quiero decir que tú eres lo suficientemente adulto y e e, e, e, e, digamos que, que en tu espectro individual, si tú quieres no entra nadie que no quiera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 si hay una desconexión total de todos los aparatos, excepto en un aula en el que eh, sí si pueden acceder a ordenadores de sobremesa siempre eh, con un tutor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 Nada más salir ir, al hostal, o en cuanto tenga un, um, um, un móvil, en vez de que tiene uno mucho más chulo y más, barato, más claro caro, pero, eh, pero eso ocurre igual con todas las adicciones. Claro, evidente. pero eso de una clínica, con, eh, se están poniendo de moda las clínicas contra adicciones eh, también. Sí, sí, bueno, es un No, docio, no claro. contradicciones, eh, eh, no, clínicas contra adicciones, clínicas contra adicciones. Sí, clínicas Bueno, sí, es un negocio evidente y fíjate más esta que te digo, que cuesta 1700 la noche. 1700 la noche. El último móvil de ¿Eh? Apple, el último eh, iPhone vale mil y pico dólares o algo así. ¿no? Y pues y esta es, vale. Es muy caro. Claro, es decir, que, que una estancia mínima de 40 por una estancia mínima de 40 días, a este niño le podían o niña le podían haber cual... comprado 40 40 iPhones. <ríe> ¿Y los padres pagan sí. eso, es decir,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 tienen algoritmos claro. que crean dependencia y más en estas edades o sea que me Las imagino ya deciden, como con el tabaco o sea, claro, según te ponen decir, el móvil algoritmo. te dices no, crea adicción no yo, hacernos no, siquiera yo no, no digo, digo que recontra. sea eh, creados ex profeso, y con la intención de atrapar en la tecnología en que cada vez quieren más tecnología a, a estos eh, chicos ya. y chicas no digo pero si sí hay es cierto que hay eh, eh, eh, algoritmos que sí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 de comida sin dispositivos respeto a un hora sin dispositivo en el deporte, total 12 horas conectado bueno, pues tampoco, pues son, el, pocas, no ¿no? Es... tampoco son pocas claro, en por, por, eso, por eso ¿sabes? Que... uno de los estudios que hicieron eh, eh, donde en, en el entorno de las centrales, de, de las grandes redes sociales es decir, de Facebook de... Eh,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 Están todos con, lo de con de los tanta, ojos, de con los de ojos tanta, así, de tanta abiertos. Una nueva edición para el siglo que nos toca vivir.